Bueno, todavía continúa la asamblea acá en la Sociedad Rural. Charlamos con Norma Uruti. ¿Qué tal Norma cómo cómo está viviendo esta asamblea? Bueno, la asamblea bien porque bueno, hubo convocatoria de los productores, el mal por la situación en que estamos. Este, hay mucha preocupación, bueno, había algunos que todavía no conocían los números a pesar de que le hemos recomendado y seguimos recomendando ir a ver con su contador esto. Este, Y, y bueno, eh, decidiremos quiénes van a La Plata el día miércoles y bueno, ya... Y posiblemente las... el jueves también. Y el jueves eh, algunos nos vamos a quedar, sí, seguro. Uh -huh. Sí, sí, el jueves también vamos a tener presencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser el, el, el manejo para tratar de ingresar? ¿No bueno eh... los temores por ahí? no, no, ya la seguridad está, para, bueno, para ingresar a la legislatura, eso depende de la legislatura eh, el ingreso a la legislatura no tenemos garantizado que se pueda ingresar pero eh, este por eso a la gente recién le dijimos esto es como cuando estábamos en la ruta todo el día era la presencia y al final del día una asamblea para informar las novedades bueno, las novedades se van a ir informando al minuto y lo que recomendamos aquellos productores que no conozcan La Plata, que dejen el auto en, en algún ingreso cercano, porque el centro de La Plata es muy difícil para estacionar, que se tomen un taxi, y este y bueno, y la salida es complicada. ¿no? Norma, vos hiciste una reflexión eh, sobre el gobernador Scioli, eh, sobre sobre un dinero, eh, contame un poquito cómo fue eso, esa parte que me la perdí porque tuve un llamado telefónico. Eh, y la verdad que no sé a, bueno, qué, te referís, a qué te referís, pero en realidad sí... Si, si a... No, no, el tema de que iba a recibirlo iban a recibir los proveedores papeles... Eh, eh, en vez... Ah, bueno, porque lo que se hablaba el otro día en la legislatura es que tampoco la coparticipación a los municipios iba a ser toda en dinero, sino que, que iba a ser una parte en bonos para mm. pagar a proveedores, lo cual ah. esto este bueno en, en algunos intendentes que eran fundamentalmente de oposición este generaba incertidumbre porque bueno hay proveedores que no tienen espalda para bancarse los bonos no todos uh -huh. los municipios tienen proveedores los hay proveedores locales de municipios chicos que no se pueden estar bancando bonos no tienen espalda económica para Mira, eso incluso hay algunas provincias ya que tienen problemas no sí sí sí sí sí hay, hay provincias que están con problemas sí sí Norma, te dejo que sigas en la asamblea. Bueno, gracias. gracias. Hasta luego.